Mira, eh, expectativas están buenas porque estamos en las... ...apareciendo nuevas organizaciones y eso está genial porque... Eh, ...cuanto más seamos, fuerza es mayor, ¿no? Este... ...y bueno, este sábado a partir de las 4.20 de la tarde, ...desde Canaú... ...está a, a todos los que quieran acercar a la plaza tanto como para pedir, como para agradecer, o para lo que sientan, hacer o sea, vamos a estar brindando información, y en espacio otras agrupaciones que estarán haciendo lo mismo, y eso está buenísimo poder compartirlo. Este este año la iniciativa no salió desde CNAPAM, de otra agrupación nueva que formó, pero... Uh -huh. Te escuchamos eh, medio entrecortado, eh, Rodrigo, es, es señal de, telé, de teléfono, no sé dónde estás en este momento. Eh, no. No, no, no, no, no se acomoda el, el audio. Ahí, hola. Ahí sí, ahí ahí sí, perfecto. Ahí estamos, perfecto. Ahí sí. eh, decía que vamos a estar compartiendo en la plaza con otras agrupaciones, que eso está genial, que que nos visibilicemos, que somos cada vez más, que estamos pidiendo por algo justo. este y, y, y nada, eso un poco, agradecer todo lo que se está haciendo, todos los pasos que se fueron dando a través de todos estos años. este Un poco desde Canapam vamos a estar haciendo presencia este y contando un poco también a la gente cómo están los avances hoy en la provincia, instruyendo un poco de cómo va a ser la inscripción a Reprocamp. ¿no? Bueno, lo que hacemos siempre, docencia un poco. Bien, eh, ¿y cómo están esos avances? Porque hasta hace un, unos días hablábamos con el concejal Mariano Rodríguez Vega y nos decía que estaban cerca de la reglamentación del registro de eh, eh, autocultivadores y aut autocultivadoras de, en Santa Rosa. Eh, ¿Ustedes en la organización están viendo eso también que está cerca o todavía tienen que seguir esperando? No, sí, estamos cerca, eh, no va a ser ya, pero por lo menos tuvimos reunidos la semana pasada, como dijiste recién, eh, con el grupo de, de Mariano y... Y bueno, nos llamaron a nosotros, de Canapam y a otra asociación, como para pulir un poco ciertos puntos que veíamos que estaban flacos o cosas que se podían agregar y, y bueno, estamos cerca del avance, se va se va se va a corregir, la leeremos y ya se comprometieron a, a reglamentarla, así que a partir de esa reglamentación empezaremos a trabajar eh, ya en conjunto con municipalidad, con asociaciones, con la sociedad, va a estar buenísimo. Así que eh, que la gente tenga un poco de paciencia, que es lo que hay que tener un poco en esta lucha y entender entendemos que nuestros tiempos no son los otros, pero también podemos seguir haciendo nuestro trabajo que nadie nos moleste también, ¿no? Rodrigo, este, entonces, ¿va a ser sencillo eh, inscribirse? Digo, que, que no sea un trámite burocrático... Eh, bueno, justamente es... Pali es lo que estamos trabajando. Que ah. sea un trámite sencillo, porque vos pensás que hoy en día eh, la mayoría de la gente que hoy está consumiendo un cannabis es mayor de 65 años, que hoy en día eh, tiene que estar este familiarizado o amigado un poco con la con la computadora, ¿no? Entonces, no van a hacer esas planillas que tenés que llenar 500 pasos, Bien. va a ser simple este, pero con todos los requisitos necesarios para demostrar de lo que uno está pidiendo es es verdadero, ¿no? Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Acá lo que estamos el, el punto que, que corregimos es que no solamente un médico va a poder no recetar, sino recomendar el tratamiento a cannabis, porque hoy en día eh, eh, está, eh, eso es lo que está confundido, ¿no? la receta o la digamos la recomendación a la terapia. Hoy en día eh, un, eh, el médico clínico digamos o un médico, es el que supuestamente puede darte la, la recomendación o la receta, por llamarla de una manera. Entonces, aquí va a poder eh, recomendarte la terapia a cualquier profesional de la salud que esté matriculado. Va a poder ser un kinesiólogo, va a poder ser un psicólogo, va a poder ser... ¿Me explico? Entonces sí. va a ser un poco más amplio el panorama de... De, ...de recomendación sobre terapia. ¿Eso va a estar ¿No? bien claro en la reglamentación, Rodrigo? Eso va a estar bien claro en la reglamentación... ...fue uno de los puntos que, que, que se tocó. Este, entonces se abre un poco más el panorama... ...y lo que sí, lo que vamos a tener que empezar a trabajar urgente... ...junto con la municipalidad, eh, que nos apoye... ...es en, en la capacitación a los médicos, ¿no? Porque vos pensás que le están dando... A, a un médico que te recete la terapia con cannabis que son con los que estamos luchando hace años para que se involuquen en este tema. viste es medio sí. ese, eso está un poco medio ahí eh, verdolaga todavía pero todo es trabajo todo y hay, hay voluntad para hacerlo que eso es bueno ¿no? Que uno está trabajando, todo tarda pero hoy en día yo puedo decir desde mi lugar, que todo lo que fue palabras en un momento, hoy sí se está transformando en hechos, que es lo que yo hoy ya estoy creyendo en hechos, ya las palabras, eh, <ríe> viste cómo es, ¿no? Eh, Rodrigo, otro hecho que está ocurriendo es que se está tratando a nivel provincial eh, la adhesión a la ley 27.350, eh, ¿pudiste ver qué es lo que está en tratamiento, ya tiene despachos, supuestamente se va a aprobar? Mira, me, sí, me mandó un borrador eh, el diputado Marín la semana pasada, y está bastante, está buenísimo lo que se está proponiendo, o sea, de, adhiriéndonos a la ley, hoy leí justamente una nota donde ya hay un consenso bastante general, menos uno, el de siempre, pero bueno, eso ya es parte de la lucha. Sí, sí. La diputada y... Sandra Fonseca, de Comunidad organización Exactamente. Y ayer fuimos invitados por el diputado Cuelle a, a un debate, ahora en, en, en la Cámara, que ya nos van a dar la fecha, como para para ir a expresar nuestras necesidades y por qué la importancia de la adhesión a la ley nacional de la Pampa, ¿no? Ayer se adherió Córdoba, así que esperemos no ser la última. <risa> bueno, bueno, bueno, ojalá. Bien, Rodrigo, no sé que... algo... No, no, no, eh, simplemente agradecerle y si hay algo para para decir, para sobre todo para este eh, convocar a las personas para el sábado, eh, está sí, el micrófono. Sí, este sábado 4 y 20, a disfrutar, traigan el mate, barbijo, respetemos protocolo, vamos a hacer una reunión de paz para mostrar realmente lo que es la lucha, ¿no? Eh, no va a ser una reunión de narcotraficantes, ni vendedores de droga, ni drogadores de nuestros hijos, así que va a ser un ambiente familiar y va a haber, creo que van a haber algún, otros encuentros, o sea, va a haber charlas también de las otras agrupaciones, van a haber talleres, así que los invitamos a todos a acercarse y a seguir informándonos y a, y a visibilizarnos, que cuanto más seamos, más fuerza vamos a hacer, y desde ya siempre gracias a ustedes por estar presentes en esta lucha desde el primer día, así que les mando un abrazo gigante. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Buen día. Rodrigo Catalano de Canapán, convocando a la Marcha Mundial por la Marihuana, este sábado 4 y 20, 4 y media, en la Plaza San Martín.